Sí, nosotros, como bien vos lo dijiste, que lo, cuando presentabas la nota, hablabas un poco de、eh, la tarea del agente sanitario y de la profesionalización. Somos profesionales,、eh, como todos saben o han escuchado,、eh, se jerarquizó la, la, el, el rol del agente sanitario a través de esta ley, que tanto se buscaba que se apruebe. Bueno, el, el mes pasado se dio su aprobación, ahora, bueno, en el marco legal se están este, buscando otros、eh, puntos a llevar A cabo, pero bueno, ya para nosotros ha sido un gran avance para que nuestra,、eh, nuestra carrera de, de agentes sanitarios este, se jerarquice. Eso es muy importante.、Eh, actualmente somos 16 los agentes sanitarios, contando con la supervisión 17, y eh, son eh, 12 centros de salud. Hay 9 centros de salud urbanos y más los, eh, los eh, rurales. Sí, son 11. Y así que bueno, estamos、eh, un poquito.、Eh... Siendo por ahí con el trabajo como que nos encontramos、eh, minucioso que hacemos y todo, pero al ser pocos tratamos de extendernos la, la mayor cantidad posible de la población y la demanda que nos necesita. Nuestro trabajo siempre intensificando a la demanda, a la población, a la prevención y a la promoción de la salud. ¿sí? Nosotros llegamos a las familias a través de, de las salidas en terreno, a través del censo. De la vacuna、eh, ya es、eh, parte de, de inicial de nuestro trabajo el que nos da、eh, esa ayuda a llegar al hogar, a llegar a la familia, a llegar a las viviendas. Este, así que, bueno, es, es, es maravilloso. Sí, bueno, están mucho en contacto, justamente como bien vos los decís,、eh, en territorio, ¿no? Haciendo, realizando estos censos, como sé que también、eh, en distintas escuelas, haciendo la promoción de la salud también en los eventos barriales. Sí, sí, sí, sí. Ahora ya en e s t e primavera que empezó ayer, que ya hicieron actividades los chicos del, del área y del San Martín. Este, bueno, importante porque nosotros queremos que este rol、eh, del agente sanitario, que es multifacético, interdisciplinario, que como siempre le decimos,、eh, abarcamos todas las áreas, porque nosotros empezamos desde la mamá embarazada, con un control de la salud bucal, con las vacunas de esa mamá, hasta. a Los ancianos, porque hay diversas tareas donde los chicos trabajan en diferentes talleres, en las juntas vecinales, en el hogar de ancianos, con las charlas, con los talleres, con, con todo lo que es、eh, el hábito de la salud, el cepillado de dientes, todo, ¿no? Y en la alimentación, en el cuidado del cuerpo, y, y bueno, es、eh, la verdad que es. Es mucho lo que, el trabajo que tenemos y, y que lo hacemos a diario, tanto en el centro como fuera del centro también y en las escuelas. Bueno, súper importante también, n o vos hablabas recién de todo el trabajo y remarcar la importancia dentro de eso de, de tener una salud,、eh, de poder acceder a una salud pública y de calidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Sabemos que los programas de salud están siendo más extensivos ahora. No solo también contamos con el programa de salud escolar que hacemos en conjunto con educación, sino que hay más programas ahora que están llegando a la salud del, de la persona que es hipertensa, el que es el diabético, los que abarcan los programas de tuberculosis también. Y, y bueno, vamos cubriendo toda esa demanda de los programas y que. Siempre nos estamos también capacitando en, en eso, porque necesitamos capacitarnos、eh, día a día. Sí, también invitar, por supuesto, a quienes estén interesados en ingresar ¿no? en esta profesión、eh, tan necesaria y, como, y que también está justamente en falta, ¿no? considerando que son.、Eh, Poquitos para abarcar toda la ciudad que tenemos. Sí, sí, sí, sí, eso es un, realmente una necesidad que haya incorporación de agentes sanitarios.、Eh, desde el último 2014 fueron el último curso que se dictó acá en el hospital.、Eh, han ingresado. Los que fueron necesarios para la pandemia, que éramos pocos, y bueno, hubo que cubrir ahí la demanda de la población que estaba afectada a esta pandemia. Entonces, bueno, ingresaron、eh, compañeros agentes sanitarios, pero bueno, sí, necesitamos más porque ya te digo, los, la, los barrios se están、eh, extendiendo. Sin más, ahora ustedes pueden ver, estamos haciendo、eh, un tema de cartografía, porque vamos a actualizar la cartografía、eh, para la cual corresponde. c r e s p o n d e cada área, programa de los centros, porque ya tenemos que extender y extender la, la zona territorial de cada área. Claro, sí, estamos en contacto e x p a n s i ó n n o aquí en, en nuestra ciudad, principalmente en los barrios, como bien vos decís.、Eh, en ese sentido, sé que vienen realizando censos de salud en los distintos barrios y tienen programado uno para este fin de semana. Sí, el, desde el Centro de Salud Santa Clara, las chicas, este, los agentes sanitarios y también el equipo de salud van integrantes de, de otros servicios, de salud mental y eso, este, están haciendo desde el primer sábado de septiembre que empezaron.、Eh, 16, ahora mañana siguen un censo en el barrio、eh, Curru Lebú. ¿sí? Eh, se van tomando por ahí los barrios que. Ha crecido lo que veníamos hablando, entonces para、eh, actualizar esos datos: qué población hay,、eh, qué necesidades, si cuentan con los servicios. Así que bueno, mañana desde las 10 están en el barrio Currulevo los agentes sanitarios que corresponden al barrio Santa Clara. Después se viene haciendo un censo en la zona rural, en la parte urbana, en San Javier, más precisamente. También hay el agente sanitario con el equipo de salud, con la enfermería. Este, bueno, con el, los chicos que acompañan a este censo, están haciendo la parte urbana, están haciendo por la mañana y la tarde durante los días de semana. Y hay una salida rural también, pero ahí lo hacen los agentes sanitarios, que se extienden ya a zonas aledañas, ya se van a las chacras y, bueno, también hacen、eh, un trabajo、eh, muy lindo para, para búsqueda de, de esa gente que. Ven si hay llegada o no al centro de salud y tratar de captar、eh, los problemas que haya. Bien, bueno, la verdad que un、eh, gran trabajo el que realizan aquí、eh, los 17 agentes sanitarios que tenemos en nuestra ciudad.、Eh, desde r a d i o e n c u e n t r o desde n t v les decimos un feliz día, que sigan haciendo trabajo y que sigamos visibilizando justamente el rol que tienen. Te agradecemos muchísimo, Patricia. No, Gracias a ustedes, y bueno, dejarme este espacio para saludar el domingo a todos los compañeros, a los que también ya se han jubilado, y que han terminado esta ardua tarea de agente sanitario, s s a los que bueno, hoy estamos para que nuestro rol cada día se fortalezca más, seamos más y bueno,、eh, seguir, seguir en esto de la prevención y la promoción de la salud.